Eh, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá desde Radio Encuentro, Walter, te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Todo el equipo de trabajo y los oyentes de la radio. Hasta lo que teníamos el viernes entendido, compartido y demás, era que era un 24%. Pero mirando el portal de ustedes, hablan de que la mejora es de un 27%. ¿Han analizado así ya? Eh, ¿Lo querían compartir así con sus afiliados? Contame un poco y contame a los que están escuchando. Bueno, en principio desde la Asociación Trabajadora del Estado debemos destacar eh, todo lo que se ha llevado adelante desde aquel principal ofrecimiento del gobierno que fue un 20% semestral hasta el viernes eh, se llega a un 24% para el semestre destacar eh, las medidas de protestas, las movilizaciones en las cuales los estatales, eh, las trabajadoras y trabajadores se han plegado y han hecho sentir de manera contundente eh, su, su rechazo y en el cual podemos eh, terminar el día viernes con una propuesta de un 24%. Eso en principio. Mm. En segundo lugar, eh, queremos decir que bueno que la propuesta es 24%, pero hay algunos casos excepcionales, que es lo que estamos comunicando hoy, que son más de 7.000 trabajadores que perciben eh, eh, actualmente el adicional eh, por plus pandemia del sector salud principalmente, tenemos también de desarrollo humano y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que dependiendo en las distintas categorías dentro de las leyes 1844 y 1904, tienen un incremento, sumando ese plus pandemia, entre un 25,9 y un 27,2%. O sea, es no es para todos el mismo porcentaje, hay que aclarar eso, nosotros estamos siempre tratando de llevar la información de cómo impactaría y cómo cómo quedarían los salarios eh, eh, iniciales y los salarios de cada una de las categorías de lo que vamos a llevar durante esta semana a las distintas asambleas y los debates que se realicen en las seccionales que tenemos en toda la provincia. Por eso, eh, 27,2% representa un aumento semestral para aquellos que cobran el plus pandemia. Uh -huh. ¿Que son en total cerca de 7.000 laburantes? Sí. Y son en total, claro, más de 7.000 trabajadores que eh, perciben ese adicional contando eh, esos tres sectores, salud, desarrollo humano y CENAP. ¿Cuándo van a tener la, la asamblea que defina si aceptan o no este inicio de, bueno, todo esto que estaba sintetizando, esta semana, que estiman, jueves, viernes? Bueno, nosotros en principio mmm, tenemos que ser respetuosos no solo de la definición que tomemos en plenario de secretarias y secretarios generales de las 11 seccionales, sino que también del Frente Sindical que hemos conformado junto a la UNTER y a Citrajur. Uh -huh. Este último sindicato va a tener su paritaria en el día de mañana, esperemos que mm, la propuesta sea la misma, eh, sea parecida, que, que, que podamos tener un dato más para poder en principio tener una reunión dentro del Frente Sindical para analizar las propuestas y debatirlas, y luego cada uno llevará a sus ámbitos orgánicos eh, este debate para después finalizar con alguna eh, alguna respuesta, digamos, en conjunto o individual. Pero bueno, eso va a estar más cerca del fin de semana, creemos nosotros que el jueves o el viernes podemos llevar adelante nuestro plenario, la UNTER eh, lo realizará el Congreso el día viernes, Eh, ...así que mm, creemos que a últimas horas del día viernes... ...vamos a tener eh, novedades concretas de distintos lugares... ...también Cintajur va a tener eh, dos días, tres días... ...para poder realizar su plenario también. Uh -huh. La sensación que usted tiene es que, bueno, esto... ...que se ha ido logrando mejoras... Eh, ...y que eh, se haya puesto en junio la revisión... Eh, ...ya quedó establecida así de alguna manera mejora las perspectivas y estamos ahí este a cuánto de, de lograr. Bueno, hay que esperar todos los tiempos, ¿no?, de cada uno de los eh, gremios, sindicatos y el Frente. Claro, por supuesto. Nosotros eh, habíamos dejado atrás la postura del paro de 48 horas para hoy y mañana porque finalmente fuimos convocados a una nueva reunión de la función pública, que fue el día viernes, pero bueno, el viernes, jueves y viernes estaríamos analizando también Eh, con el Frente, que en caso de ser insuficiente o de rechazar, eh, ir planteando también medidas de protesta para, para la próxima semana. Pero bueno, eso todavía está eh, está verde, necesitamos tener esta reunión. Eh, primero necesitamos la paritaria CITRAJUR, a ver qué es lo que ofrecen. En segundo lugar, eh, reunirnos con el Frente. Y en tercer lugar, cada uno de los sindicatos tener sus debates internos para luego dar una respuesta. Nosotros eh, también tenemos que destacar que eh, como se había liquidado un 6% en marzo y se terminó cerrando 7% en marzo la propuesta, eh, nosotros pedimos que ese punto de marzo se pueda eh, abonar con retroactivo al dicho mes, o sea que eso se va a estar eh, liquidando en caso de aceptar en el mes de abril eh, para tenerlo en cuenta de lo que ha pasado en la mesa paritaria. Uh -huh. Seguimos insistiendo con muchas reivindicaciones que hemos dejado planteadas en acta de situaciones que no hemos podido resolver en el cotidiano, y también seguimos eh, discutiendo que tienen que existir medidas antiinflacionarias eh, que impacten rápidamente en el bolsillo, más allá de lo que se pueda cerrar eh, en esta, esta mesa salarial, eh, que insistimos que debemos darle eh, rápidamente una solución para darle flexibilidad a los trabajadores de lo que van a ir cobrando mes a mes ante esta inflación que es, muy, es galopante y que va en alta. Uh -huh. no temen que con lo comunicado hoy del 27 se distorsione digamos que otro que el laburante de otros espacios diga eh, pero ah, te consiguió el 27 ustedes van a conseguir el 22 el 24 eh, o no no yo, la verdad que no porque cada sindicato tiene también sus distintos uh -huh. distintos ítem por ejemplo eh, lo que es el caso de la unter ellos tienen un, un incentivo por conexión Eh, por la conexión a internet, tiene incentivo mm. también por materiales de estudio, eh, en el caso de CitraJur eh, el, el salario es acumulativo, o sea que eh, seguramente si terminan ofreciendo un 24 de manera acumulativa va a ser un 25, o sea cada cada sindicato y cada sector tiene eh, la manera de, eh, digamos de aumentar ese porcentaje de, de, de, de, de representando los a las leyes que se están mm. leyes y resoluciones que tiene cada uno de los sectores. Acá nosotros lo que decimos que hay más de 7000 trabajadores en un universo de de 55000 estatales, o sea, contando los docentes, ¿no? Los docentes no tienen este plus pandemia, pero tienen otro ítem eh, que los representa. Entonces, eh, nosotros nuestro ánimo es informar y para que todos tengan en claro cómo va a impactar o cómo impactaría esta última propuesta que en principio suena como la última propuesta, el último esfuerzo que puede dar el gobierno, lo han expresado en la mesa de la función pública, así que bueno, tenemos que ser también en el debate, eh, analizar bien la situación económica, la situación que vivimos hoy y ver de qué manera se va a salir adelante. Rodrigo, muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Abrazo grande. Eh, gracias a ustedes y quedamos a disposición. Hasta pronto, hasta luego. Rodrigo Vicente hablando de ATE. Bueno.